El programa de hoy viene cargadito, cargadito de novedades. Y es que escucharemos lo nuevo de la reggae, el tercer larga duración, Pantomima. Escucharemos a la banda de Iruña, a Gain Yu. Y nos iremos hasta Murrio para escuchar el nuevo trabajo discográfico de la banda Isace Falsua. El álbum Saratak Angiru de San. Y pues tendremos entrevistas esta semana, ya que tendremos al otro lado del hilo telefónico a indica guitarrista de la formación Sharpa, que acaban de publicar lo que es su nuevo álbum Aire Berriá. Hoy lo dicho, lo tendremos al otro lado del hilo telefónico al guitarrista de la banda para hablarnos de su trayectoria musical, para hablarnos de, de su nuevo trabajo discográfico Aire Berriá, para hablarnos de los conciertos... Para hablarnos, en definitiva, del nuevo álbum y de la banda sarpa, banda Gasteistarra. Y daremos un repaso al Nafarrón y es, ya que este fin de semana, este domingo 18, se celebra una nueva edición del Nafarrón y es la organizadora Bastán y Castola. Cuatro áreas con un montón de actividades y bajo el lema de Amabot, Amabata. Hablaremos de Lema, hablaremos de Logo, hablaremos de Leicastola... ...y os daremos a conocer las actividades que se van a realizar dentro de las cuatro áreas. Así que, como puedes comprobar, el programa de hoy de Uscal Música... ...viene repleto de música y de información. Todo ello cada jueves entre las 6 y las siete y media de la tarde... ...en berriozar y Ratia, 100.8 FM. Cada fin de semana, nuevamente partida en repetición en la misma franja horaria... Y si no nos puedes escuchar, ya sabes que lo puedes hacer cuando a ti más te guste en las redes sociales. En facebook.com barra euskalmusica berriozar y ratia. La página en las redes sociales de este tu programa. Donde aparte de escuchar el programa cuando a ti más te guste, os damos las noticias más destacadas de la semana. Subimos algún que otro videoclip. Y por supuesto también los carteles de grupos de Euskal Herria en sus diferentes conciertos que van a realizar. Y también, como no, algún que otro tema musical. Todo ello en las redes sociales, como te comentaba todo ello, en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. Y vamos a comenzar el programa de hoy de Unsca Música con una novedad Lo vamos a hacer con la banda La Reggae Que surgió en el Valle Arratiano de Lemoa En un principio la banda salió como trío Pero a los pocos meses incorporaron un cuarto miembro a la banda En 2010 editaron una maqueta con seis canciones Que con dicha maqueta eh, ganaron el premio Audiencia de Gastea y Ratia El primer eh, disco lo autoeditaron en 2012 con el título de Videa Dugu El Mugar En 2014 ganaron el concurso Bandeleia, organizado por Ascue Fundacio A, y en 2015, este año, editan su segundo trabajo discográfico Pantomima. Hay que comentar que este segundo larga duración lo han grabado y mezclado... En abril, mayo y junio de este año 2015 En los estudios IGAIN de Usurvil Vamos a abrir pues este nuevo trabajo discográfico Pantomima Y de él vamos a escuchar los temas Heroalea Que es un tema con la estimable aportación de piano y violonchelo Es un tema muy tranquilo Con ciertas eh, personas que se suele tener un vínculo estrecho Un hilo conductor invisible Hace que exista la unión de un cuerpo con el otro Y el otro tema El tema eh, titulado más concretamente Máscarac Que es eh, con ayuda de programaciones Máscarac La canción que tiene el sonido más moderno del álbum Habla de la hipocresía y de las máscaras Ciertamente, muchas veces nos vestimos con un montón de disfraces Para ocultar carencias y miedos personales Eso es más o menos lo que viene a decir eh, la reggae En sus dos canciones, Heroalea y Mascarac Dos de los temas incluidos en el segundo larga duración De esta formación de Lemoa, la reggae Lo escuchamos para comenzar el programa de hoy De Euskal Música Zaten horri eta ongiet horriak izan Ez erimez ere zuzuen jarlekuetan Bekuzkizun aztean da taula retan Ez dena eta ez dena Hume oro da zutazuna amaikaitzuras berdin hartzeko gai gira elku zingi gireze La música de la reggae, su segundo larga duración a Pantomima Nos venimos hasta Iruña Nos venimos con la formación Against You Que está compuesta Por integrantes De los grupos Call Revenge Siete Balas Y Carroña El disco se puede escuchar En el Bandcamp De la banda Against You Punto Donde también Está la opción De comprar el disco Digitalmente Por 4 euros Las próximas citas Para ver hasta Banda de Iruña En directo Son el 25 de noviembre En El Orrio El 28 de noviembre En Incha Urrondo El 4 de diciembre En Barcelona Y el 12 de diciembre En Iruña Nos introducimos en el álbum En las calles de tu ciudad Y nos quedamos con los temas Gure Averria y Nafarroa Dos de los temas del grupo de Iruña Against You contigo más música, la sintonía del 100.8 en la sintonía de Berriozar y Ratia cada jueves de 6 a 7 y media de la tarde en el programa Euskal Música, cada fin de semana nuevamente contigo en repetición en la misma franja horaria y de a you y del álbum en las calles de tu ciudad, nos vamos con lo que es el tercer trabajo discográfico para la formación de Amurrio Itzate Falsuá una formación que comenzó su andadura musical en 2004, un año más tarde en 2005 editaron una maqueta, en 2008 llegaría su primer larga duración bajo el nombre de Adi y ahora 7 años más tarde en 2015 regresan con este su nuevo álbum Saratak Aginduz de San. La banda la componen Rubia la voz, Xago la batería, Lander al bajo y Koldo y Beñat a las guitarras. Nos quedamos con dos de los temas, el tema Bisicha Amaitu Arte Izulo Onetan. Desde Amurrio, Xate, Falsua. Vamos tres novedades, después de escuchar el segundo larga duración de la reggae, lo nuevo de la banda de iruña Aka Inju y el nuevo trabajo discográfico de la formación de Amurrio y Sate Falsua Saratak Agindu Tezan, nos vamos un poquito al recuerdo, nos vamos con la formación Lauroba. Un álbum que lo formaron los hermanos Iker y Adich en el 2004, después de dejar las bandas utican y Amaika Bide, donde tocaba Iker. Se dieron a conocer con una maqueta en el 2005. Al año siguiente, ganaron el concurso de pop rock de Donosti y hasta ahora han presentado dos discos. Gawari, Gawarekin en 2008 y Egunarekin en 2010. Ahora, en 2012 publicaban su tercer larga duración y club bat Ba morttua que es el título del nuevo trabajo discográfico hasta la fecha de esta band este nuevo trabajo se ha producido en el estudio potoco a las órdenes de freddy peláez el cual también ha colaborado grabando acordeón en algunos temas y un sugestivo órgano amon en otros su aportación ha sido sin duda imprescindible para el brillante resultado de este nuevo larga duración recordamos gawaari gawakin en 2008 Egunarekin en unakin en 2000 Y en el 2012 este tercer álbum Iglu Bad Mazamortuan De él te extraemos los temas Lurricara y Odisea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 Son los primeros compases de la canción del Nafaroni Es de este año 2015 Que se va a celebrar este domingo 18 de octubre Organizado por Lloran Batán y Castola Vamos a hablar durante estos próximos minutos Del logo de lema de la I castola Y por supuesto de las actividades Que se van a celebrar durante este domingo En las cuatro áreas Comenzamos hablando del logo y el lema 15 y castolas trabajan diariamente en Afarroa para que las semillas del Euskara florezcan 15 pueblos dibujan el valle del Bactán, Amabot et Amabat, la lengua madre El Euskara, la lengua madre que nos acoge con cariño a todos sus hijos e hijas en su regazo Amá nos ha enseñado a hablar en euskera, a amar nuestra lengua, a cuidarla paso a paso avanzamos en el recorrido de euskera y por ello nuestro símbolo es un pie, un pie formado por las 15 y castolas coloreado por los 15 pueblos, todos y todas a una, caminando con firmeza a favor de la euskera. En 1982 dos pies fueron nuestro símbolo, en esta ocasión es uno porque la euskera siempre requiere un impulso y es necesario continuar dando pasos porque para que la euskera crezca es indispensable alimentarlo, cuidarlo y amarlo. Vamos a hablar de la Icastola, de Bazán Icastola, que nació en el año 1970 por iniciativa de un grupo de padres y madres con el fin de garantizar la enseñanza en euskera. La institución escolar de aquella época no satisfacía las necesidades de un amplio sector de la ciudadanía y el proyecto se gestó como una alternativa educativa. Se trataba de una iniciativa que tomaba en consideración la lengua y la cultura de nuestro pueblo. En un momento en el que a consecuencias de las prohibiciones existían muchas dificultades para hablar en euskera, en batán y sobre todo en Elizondo, una cuadrilla de padres y madres emprendió el camino con valentía. En ese camino hacia la recuperación de Lusquera, Bactani Castola ha realizado una importante contribución. Sembró la semilla hace 45 años y en la actualidad de aquella semilla floreció un precioso árbol. Un árbol que junto con otros 14 ejemplares, uno por cada castola de nafarroa compone un frondoso bosque. El camino recorrido de Bactán y Castola hasta ahora no ha sido fácil. No podemos olvidar las clases que recibieron en el barracón del pueblo de Lizondo, en la plaza y en horarios extraescolares cuando ni tan siquiera tenían un edificio. Bactán y Castola es una más de las 15 icastolas de la Asociación de Icastolas de Nafarroa y al mismo tiempo una más entre las 15 escuelas rurales de pueblos de Bactán dado que en 1982, en el mismo año en el que celebraron el primer nafarronies, la icastola pasó a ser municipal. En aquel año, en 1982, pudieron renovar el edificio de educación infantil, sin embargo, desde entonces ha llovido mucho y al mismo tiempo que el número de alumnos y alumnas se han incrementado, han sido surgiendo nuevas necesidades. Durante todos estos años, Bactán y Castola ha podido hacer frente a las necesidades a través del Auslan, labor con gran arraigo en Bactán, uniendo fuerzas y desplegando ilusiones han seguido adelante, pero las necesidades a nivel de infraestructura son cadáveres mayores y ya no cuentan con medios suficientes para sufragar las carencias. Así que desde Bactán y Castora quieren satisfacer las necesidades de las familias que quieren criar y educar a sus hijos e hijas en Euskera y para ello necesitan instalaciones más adecuadas y más amplias. La ayuda económica es indispensable para que los y las 122 alumnos y alumnas de la Icastola y los y las docentes que trabajan en la misma puedan desarrollar su labor en buenas condiciones Patán y Icastola necesita ayuda si no quieres que las nuevas hojas y brotes de la euskera se marchiten por esto la edición de este año del Nafarronies este domingo 18 de octubre en Elizondo Hablamos de lo que nos vamos a poder encontrar en las cuatro áreas, un poquito por encima, en el área 1, entre otras actividades, a las 11 habrá Erronka, a las 11 y media, Errik Irolak, a la 1 y media, actuación de Chimeleta, a las 2 y media, estará El Mago Oliver, a las 4, actuación de Calacán, y a las 6 y cuarto, estarán Los Gaiteros de Bastán. En el área 2, a las 11, tendremos la actuación de Mayalen. A la 1 y media, Urco. A las 3 y cuarto, estarán las mexicanas del Grupo de Adiruña, los Zopilotes Chirriaus. Y a las 3 y media, estará Xutica. Nos vamos hasta el área 3. A las 10 y media, Erreka Danchataldea. A las 2 Gincana. Y a las 4 y media, Ane y A las 4 y media, Ané y los Piratas. Y en el área 4 entre otros grupos A las 11 estará Casquesur A las 12 estará la banda del norte de Nazarroa A la hora y media Urko con Guk Euskaraz A la hora y media Ollambega A las 3 y media Xiamais Y a las 5 y media un poquito de baile con Tricky Dance ¡Andamos! ¡Andamos! Todas las actividades las podrás ver en la página de Facebook de Euskal Música Facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia Ahí en la página del programa Tenemos ya pues subido toda la programación Que te vas a poder encontrar en las cuatro áreas Desde el punto de las 10 de la mañana que es cuando se abre Hasta las 6 y media, 7 aproximadamente Que es cuando acabará la edición de este año de Nafarronies Domingo 18 de octubre en Elizondo La Icazola organizadora Mastán y Castolacon. El lema Amaborts et Amabata. Y si te parece, vamos a escuchar la canción enterita para que la disfrutes y para que te la vayas aprendiendo para que el domingo la puedas eh, disfrutar y la puedas eh, pues cantar en el recorrido de este año del Nafarrónias 2015. Después de hablar y hacer un repaso al Naferronies 2015, que se va a celebrar este domingo 18 de octubre en la localidad de Elizondo, nos vamos con zarpa que acaba de publicar lo que es su nuevo larga duración Aire Berria, y es que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico al guitarrista de la banda Endic. Antes de hablar con él, vamos a escuchar uno de los temas que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo discográfico. 8 temas Aire Berria, de la banda Gasteistarra Sarpa. tean ...de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico... ...de los Gasteistarras Sarpa... ...banda que acaba de publicar Aire Berriam... ...disco compuesto por ocho temas... ...para hablar de la trayectoria de la banda... ...de este nuevo trabajo discográfico... ...de los muchos conciertos que ya han realizado... ...y de muchas cosas más... ...tenemos al otro lado del hilo telefónico... ...en el programa Euskal Música... ...Indica, guitarrista de la formación Arrachal León... ...Indica... Hola, buenas tardes Arrachal León... Eh, ...para comenzar vamos a irnos un poquito... ...al pasado de la banda... ...ya sé que habéis eh, hecho algunos cambios en la formación... Eso lo hablaremos un poquito más adelante. Pero comenzáis en 2014. Contarnos, o cuéntanos mejor dicho, un poco esos inicios de la, de la banda Sarpa, cuando se forma, eh, cómo formasteis la banda. Bueno, pues esto todo empezó en julio, más o menos en julio de 2014. Y nada, estaban Usue y el antiguo batería nuestro y la cantante, pues buscaban un guitarrista y aparecí yo. Y nada, empezamos a componer temas y... Y a empezar a darle caña, un poquito. Eh, Sarpan, nombre que disteis a la banda? ¿Cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado especial? Sí, bueno, esto, pues nada, surgió un día en el local, pues... Pues como surgen casi todos los nombres, un poco haciendo una batería de nombres y así, y... Resulta que el nombre pues era de un gato que salía en unos dibujos antiguamente cuando éramos pequeños y tal, y era un gato punky, y nos gustó la idea, y nos hizo gracia, y al final hicimos el logo con un gato así, y nos gustó el nombre de Sharpa. En cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar adelante la formación, ¿algún grupo os influyó en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia tenéis en vuestros ratos libres? Hombre, hay mucha diversidad en general en el grupo, porque cada uno nos puede gustar un estilo de música. Entonces eso es está muy bien, porque así salen temas de todo tipo de, de estilos. Pero bueno, un poquito pues, yo que sé, a la cantante, por ejemplo, le gusta mucho Sian, yo soy muy de Platero y tú, extremo duro, lo del batería es más más punk, pues bueno, y van saliendo un poquito de... ...de temas diferentes... ...¿no os centráis a la hora de componer... ...y a la hora de sacar el disco... ...no os habéis centrado en un estilo... ...no, digámoslo así... ...no, no, no, para nada... ...para nada, han ido saliendo según la marcha... ...eh, desde los comienzos de la banda... ...hasta el día de hoy... como hemos dicho anteriormente... ...habéis tenido cambios en la formación... ...eh, cuéntanos esos cambios que habéis tenido... ...eh, si con esos cambios... ...comenzáis una nueva etapa musicalmente... ...sí, bueno, empezamos... ...eh, con otro batería... ...y en principio éramos... Eh, la otra guitarrista... La cantante, el antiguo batería y yo, y el batería decidió que tenía que marcharse por problemas personales y tal, y encontramos a la nueva batería, Unai, y acto seguido vino la bajista y ya empezamos a darle caña a los temas y desde entonces seguimos los mismos. Eh, Aire Berriá, nuevo disco de Sharpa, ¿cómo fue un poquito el proceso de grabación del disco? Cuéntanos un poco cuánto tiempo estuvisteis en el estudio de grabación, ¿alguna anécdota que se pueda contar de dicha grabación? Pues el disco no se nos metió entre ceja y ceja pues ya por diciembre más o menos porque habíamos dado un concierto y somos un poco así a lo loco. Dijimos, esto hay que, hay que grabarlo de alguna manera, teníamos los ocho temas ya compuestos y, y estábamos ya empezando a querer dar conciertos y tal pues para tener una presentación y empezaríamos a grabar más o menos pues a finales de diciembre y el disco salió en febrero, un par de mesecillos, y bueno, anécdotas, pues que nos estuvo nevando y no podíamos ir a grabar, la nevada famosa que cayó en Vitoria, pues en febrero... Y madre mía, fue un poco agónico todo. Pasamos más frío que nada y bueno, estuvo estuvo bastante gracioso el tema. Eh, lo cogisteis con más ganas, ¿no? Para calentaros ahí en el estudio. Sí, sí eso, sí, es. <risa> íbamos ya con ganas de llegar para, para coger el calor de la estufa. Eh, habéis tenido alguna colaboración en el disco, en las fotografías, en la maquetación del CD? Pues mira, todo todo ha sido vía amigos. Uh -huh. Porque todo ha sido autoproducido, entonces hemos tenido que tirar un poco un poco de las amistades que nos han que nos han ido colaborando un poquito. Eh, ¿Nos puedes comentar cuáles son ellas, un poquito, los nombres y apellidos de cada una de ellas? Sí, pues Hichasso, eh, la hermana de la, de la guitarrista, nos colaboró con la triquitisa, en, en Ría de Nietzsche. Eh, luego, pues, eh, la maquetazita nos lo hizo un amigo de Unai, de la batería, y bueno, pues poquito más. Tampoco uh -huh. lo hicimos un poco así... Todo nosotros, también las fotos y todo lo hemos hecho nosotros. Eh, hablando un poco de las letras, de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos ocho nuevos temas a la gente? ¿De qué van un poquito las letras? Pues bueno, la verdad es que hay bastante diversidad porque no nadie especialmente hace las letras. O sea, igual pues, lo mismo puedo llegar yo con una letra o llega eh, Unai o llega Samara o cualquiera llega una letra y lo pues cada uno hace su historia, pero bueno, cada uno cuenta su sus vivencias o cada uno expresa sus funciones también un poco. El título del disco, Aire Berriá, porque este nombre al disco? ¿Hay algo detrás de este título para el disco debut de Sharpa? Bueno, principalmente porque es la canción que hemos elegido como referencia al disco y, y es el single y va, pues, vamos a grabar un videoclip también de, de la canción y luego aparte también que nos daba esas ganas de expresar el aire berría a los aires nuevos de que haya un poquito más de diversidad en la música, que estamos ya un poco cansados de, de, de lo de siempre. Eh, antes de hablar de los conciertos, de los directos eh, vamos a escuchar un tema del disco, ¿cuál os gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál es, digamos el tema referencia de la banda? Sí, pues aire berría es uno de los que más nos gusta a todos nosotros, pues por lo que te contaba, que es el, el que nos da título al disco y el que nos gusta presentar de primeras eh, Pues si te parece, lo escuchamos y seguimos con la entrevista Perfecto, muy bien con la entrevista que estamos manteniendo con indica guitarrista de la formación Sarpa en el programa Oscar Música de Berrizar y Ratia, después de escuchar el sencillo Aire Berria. Eh, vamos a meternos a hablar un poquito de los directos. ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? Aparte de presentar los ocho temas, eh, ¿tenéis alguna versión, algún tema de otros grupos? Pues sí, eh, principalmente presentamos nuestros ocho temas y luego otros tres más que tenemos que no están en el, en el disco... Y luego pues siempre metemos algunas versiones de, pues, de grupos típicos, uh -huh. pues eh, no sé, un poco pues Platero y eh, Sian, pues más o menos lo que te contaba antes, la referencia de lo que nos gusta a nosotros. Eh, Habéis estado actuando entre otros lugares, he visto en Facebook en Arana, en, en Sepelín Taberna, en Fiestas de Alegría, ¿qué tal aceptación ante el público estáis teniendo? Bueno, pues, la verdad es que está gustando bastante, eh la gente lo coge con bastante gusto porque... No sé, al ser un grupo también compuesto por chicas y mixto pues la gente le da como más le gusta más verlo por ser algo diferente eh, te acuerdas del primer concierto que disteis como Sarpa? el primer concierto que vimos comozarpa le vimos pues eh, fue en diciembre de dos mil catorce y también un poco a lo loco porque nos dijeron de Llevamos con una y Samara ensayando como dos meses y nos dijeron del concierto y dijimos, venga, esto hay que aprovechar esta oportunidad. Y sí, así surgió. ¿Y nervioso, con ganas, ya tranquilo una vez encima del escenario? Como... Bueno, ne nervios siempre hay. Eso no se puede. Eso, aunque lleves 20 conciertos, siempre los nervios de salida del escenario siempre están. ¿Tenéis fechas a corto largo plazo para presentar el disco en directo? Pues sí, ahora mismo tenemos tres conciertos cerrados Y, y esperemos que salga alguno más. Primero que tenemos el sábado 17 en Vitoria, en el Paz Ardoona tenemos. Y luego tenemos otro el día 29 de octubre también, en el Bar Evillas aquí en Vitoria también. Y el 20 de noviembre, pues casi casi volvemos por aniversario a Vitoria, al Gasteche. De momento eso. De los ocho temas que se incluyen personalmente, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo has compuesto en el local o en el estudio de grabación? Pues a ver, <risa> a gusto se componen todos, pero le tenemos un especial cariño a Herria Nicha, porque le hemos fue el primero que hicimos todos juntos. Y al final luego acabamos metiéndole a Triquitisa y bueno, es quedó bastante chulo. Entonces le tenemos todos un especial cariño. Y además tendrá alguna letra especial, ¿no? Sí, bueno, eso es. Al final hay que siempre reivindicar un poco. Uh -huh. He visto en YouTube un vídeo de la sesión de grabación con Sarpa, que está yo creo que realmente chulo, me ha encantado, que son cuatro cortinillas, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo surgió la idea de grabarlo? Porque es parte, digámoslo así, de una canción. Más que nada, quitando lo que es la voz, es todo sí. lo demás. Bueno, es la intro del de, de disco, empezamos con el disco y, uh -huh. y nada, el que nos grabó en aquí en Vitoria pues decidió que quería pues, hacernos un tipo de presentación y la verdad que quedó bastante chula. Eh, volviendo al disco Aire Berrián, eh, se puede descargar gratuitamente a través de internet. Eh, ¿De qué forma? Sí, pues desde la página de Bandcamp, que es eh, http.bandcamp.com y ya ahí dentro está Sarpa, Sarpa Taldea. Y luego quería comentarte también que el que quiera conseguir con su libreto, fotos, letras de las canciones, lo que es en formato físico, también tendrá su manera de poder conseguirlo. Sí, pues eh, eh, por Facebook o por la página web o por Twitter, con un mensaje, por tres euros lo tenemos. ¿Tres seguritos solo? Tres seguritos, <risa> lo tenemos barato. <risa> eh, ¿Los demás componentes de la banda son? Eh, pues es Usube la guitarrista, joana la voz, mar al bajo y un ahí a la batería. Uh -huh. Y para ir terminando esta corta entrevista vía telefónica, eh, algo que me haya dejado que queráis decir que quieras decir para ir terminando con la entrevista. Pues nada, espero que a la gente le guste nuestro disco que, y que nos salgan bastantes bolos y para pues, que la gente siga disfrutando de nuestra música. Y a ver si la próxima vez hacemos una entrevista un poco más larga ya aquí con todos los componentes en el programa Oscar Música para... Cuando eso. queráis. Así nos vemos un poquito. Cuando vengáis para Iruña, que a ver si sale algo. A modo. ver si es posible, tenemos ganas. La verdad es que tenemos muchas ganas de pasarnos por Iruña. Oye, pues sería un, un día estupendo, ¿no? Entrevista, a bolo, ¿eh? Estaría muy bien, la verdad que sí <risa> Pues indica guitarrista de Sarpa Gracias Esquerri Casco por haber tenido vale, la llamada de Euskal Música Vale, a vosotros, muchas gracias Mu Mucha suerte, que todo salga bien Y ya sabéis que aquí en Euskal Música, en Bergezar y Ratiá Tenéis un hueco pues para promocionar vuestra música o sea, Gracias a vosotros, porque hay gente así Que de salir a grupos como nosotros uh -huh. Pues Esquerri Casco, mucha suerte Y a ver si nos vemos por Iruñerria Vale, venga, un saludo, agur Música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 de los temas que te vas a poder encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico de la formación de Nos Tierra. Le hice un álbum que está a puntito a puntito de salir y lo que hemos escuchado el sencillo Adelanto. Y con ellos vamos a poner ya el punto y final al programa de hoy de Úska Música, un programa bastante ajetreado, ya que hemos tenido las novedades de La Regi con su nuevo larga duración Pantomima, hemos escuchado a la banda de Iruña Again you, con dos temas extraídos de su álbum En las calles de tu ciudad, hemos ido a Murrio para escuchar aisha de falua con los temas visitacha a amaituarte y sulonetan extraídos del álbum saratatak anguidu de sun y nos hemos ido al recuerdo hasta el 2012 para escuchar el tercer álbum de la y club bat basa os hemos hablado un poquito del nafarrones que se va a celebrar este domingo 18 de octubre en elizondo eh, la y organizadora battán y y pues hemos escuchado hemos hablado y hemos disfrutado Tres de los temas incluidos del nuevo trabajo discográfico de zarpa el álbum Aire Berria. Hemos hablado con el guitarrista Endica Vía Telefónica para hablarnos de este nuevo larga duración, para hablarnos de la trayectoria musical de la banda, de los conciertos y de un montón de historias más. Pues este ha sido el programa de hoy de Euskal Música, espero que hayáis disfrutado y recuerda que el próximo jueves en directo 22 de octubre o si no sábado 24, domingo 25 de octubre estamos nuevamente para ti aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia y recuerda que si quieres seguir informado con todo lo referente a la música local ya sabes que estamos en las redes sociales en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia Lo dicho, hasta la semana que viene, un saludo, agur Zar irratia, zeurea, fm e un puntu sortzin